americana ventas@nadirargentina.com Suéltate. Señoras y señores, esto es Uno contra Uno Radio. Yo tengo 60 todavía no me solté.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 Jag har det godt så. Det är mina muslar. Nåda mer än att hitta. Här är hon. Det är inte så lätt att få till. Det La travesa, la espesura y se va con él. A Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último de la semana de Este día viernes, nublado, gris, con mucha humedad, muy pastoso Es como que se te pegan los pies en la calle Arrancamos con el resumen En una semana cargada de noticias y cargada de testimonios Con la palabra de Eduardo Chiche Jápez y su renovación en Argentina de Junín. A ver, fácil, entre comillas, en el sentido de que el deseo estaba de ambas partes. Así que, sí una temporada más vamos a ir en el club. Sí, por lo pronto vamos a, vamos a ir por los nacionales. Eh, donde nosotros el año pasado hicimos exactamente lo mismo donde, bueno, se le, se le apostó a la continuidad de, de dos jugadores como fueron Juan Chica, eh, Juan Chica Angelos y Emiliano Basabe que este año no van a ser la excepción le, vamos a ir por ellos también y, bueno, la, la continuidad de Junior Sequeira, a partir de ahí de ese tridente eh, empiezo a gestar Considero que va a ser difícil considero que va a ser difícil eh, ya no lo hicieron saber eh Así que bueno, y no te extrañe que Chas Crawford ya esté cerrado en otro club, pero bueno, eh, viste cómo es esto. Eh, pero eh, ya nos lo hicieron saber que la, la posibilidad no, no es fácil. De Darro Jappes a un técnico campeón, campeón del torneo nacional de ascenso, también de la Liga Nacional con Peñarol, pero en este caso, el Tulo Rivero, hablando de su vínculo comunicaciones por dos temporadas. Sí, pero el tema es eh, que recién ahora estamos viendo los valores, lo estamos moviendo y viendo eh, qué es lo que podemos armar. Eh, por ahora son todo eso, no no hay nada concreto ni nada avanzado. Eh, cuando yo tuve esa charla antes de venir para, para acá, la idea es tratar de, de ser competitivo. Sabemos que es el primer eh, año es la A, que es difícil. Eh, nosotros hoy tenemos... ...algunas cuestiones negativas... ...como para atraer jugadores... ...porque no hay mucha historia... Y, ...y la ciudad pequeña... ...esas cosas que que uno uno sabe... ...lo que hace la gente... ...yo estoy en casa, te golpea la puerta... ...y te viene a agradecer... ...por poner a Mercedes... ...en el plano nacional... Eh, ...y que ellos son tan... Eh, ...tan sinceros y honestos... ...que te dicen... ...acá nos conocían solamente por el gauchito... Field, ...y viene eh, la televisión... ...vienen los medios... ...viene esto viene el otro... Y, ...y la verdad que enloquecido... ...cuando terminemos de armar el plantel... No, no, ...no vamos a poner el objetivo... ...porque acá eh, es así... ...nosotros en esta temporada de TNA... ...no teníamos el objetivo de ascender... ...yo nunca hablé con los dirigentes en el armado del equipo... ...que o me obligaron o, o querían ascender. De Fernando Arturo Rivero... ...que casi ya lo tiene cerrado a Chas Crawford... ...y que casi lo tiene cerrado a Lucas Ar... ...a Claudio Villanueva... ...bastante molesto con algunas cosas que habían pasado... El vínculo de Gonzalo García con Pablo Prigioni, y el Basconia Basket, lo que... Eh, Gonzalo García será el próximo técnico de San Lorenzo, Claudio Villanueva, el no contra. Cuando Pablo deja de jugar, desde el primer momento la gente de Basconia siempre estuvo interesada en él, incluso en la contratación inicial de Pablo, eh, como para ofrecerle la posibilidad de que una vez que se retirara, no pensando que iba a ser tan pronto, él podía entrar en el estanque técnico de... Nosotros en aquel momento le dijimos que no, que por ahora era jugador, yo pensaba que jugador, además por respecto a, al técnico y a mantener de cosas más. Y bueno, dicho y hecho, después cuando Pablo se retira, yo estaba en la Copa del Rey y ahí en la Copa del Rey estuvimos hablando con el presidente de la Asociación de Técnicos, José María Gavaldá donde se comprobó que Boque, Pablo tenía todos los requisitos para cumplir, salvo uno, que le va a saldar a Gran Julio en Zaragoza, donde se hace un campus. Eh, de entrenadores, y ahí obtendría ya la, la autorización definitiva. Ya está todo organizado. Y es una un, prueba arriesgada del Vasconia, más allá de de los conocimientos de Pablo. Eh, entonces hemos quedado de acuerdo, eh, tan, las dos partes, tanto Pablo como el Vasconia, en que es un contrato de dos años con una posible interrupción en el, en el primero, por si las cosas no funcionaran bien. Todas las cosas es eh, hay que hacerlas despacito. Son además son trabajos sumamente deseados por todo el mundo ¿viste? Seguro, y, seguro. y que esté, esté Gonzalo ahí. Que tal vez ya te digo eh, el interés está. Hemos hablado esta mañana. Yo he hablado. Yo estoy todavía viajando y he hablado con la gente telefónicamente. Está estamos viendo si se puede o no el tema económico y por otro lado insisto el respeto de Gonzalo por los equipos de Argentina que están interesados por él porque Eh, cuando es de trabajo uno eh, tiene que respetar absolutamente y hoy por hoy Gonzalo gracias a Dios me parece que ha hecho una carrera brillante Walter en este momento está en Málaga yo yo ahora estoy en otro lugar yo mañana vuelvo a Madrid y y quieren hablar con él a ver si nos podíamos cruzar un minuto porque estoy volviendo el miércoles y, y ahí en Málaga hará lo que hace todos los años su su sus pensamientos para el futuro, para ver si sigue jugando un año más o no. A mí me preguntó qué opinaba, yo le dije, me parecía que físicamente estaba para seguir, pero sí, claro. también respecto... respecto... Walter tiene 37 años, es la edad en donde todos empiezan a plantearse el tema del retiro o no, y, y yo le dije que se quede tranquilo que cuando vuelva del viaje... Yo igual voy a tratar de verlo en Madrid y cuando vuelva del viaje, sino que me diga su decisión final, ¿no? Eh, claro, claro. Pero viste, hay... uno decide... Chapo decidió retirarse, yo te puedo asegurar que la cantidad de gente del Madrid que habló conmigo para convencerlo, es increíble. Y bueno, pero decidió retirarse y están todos en la misma edad, 37 años. Chapo, ya en al Madrid, le habló que Chapo haga lo que quiera. Si Chapo quiere quedarse en el Madrid, se le buscará la tarea a realizar, de verdad, porque están encantados con él. Inicialmente Andrés va a volver a Argentina, eh, va por lo menos unos meses para tranquilizarse y bajar un poco a tierra porque está viviendo, la verdad que un retiro glorioso eh, eh, en el juego y además fuera de la cancha, y ahí sí, va a tomar modo. también decisiones, el que tiene ofertas las tiene, del Madrid, ¿no? para seguir De Claudio Villanueva Julio Lamas, uno de los cuatro técnicos que está disputando la etapa decisiva de la Liga Nacional campeón defensor con San Lorenzo Almagro, esto nos decía Julio que este es otro kill Ellos, digamos, en este mes de junio están con una este, mentalidad positiva ante cualquier tipo de situaciones, aún estando por detrás este y, y puede ser que no estén acertando o jugando bien y están igual, eh, de, con positivo y buscando eh, solucionar problemas. Como entrenador... Eh, o como integrante de un equipo siempre está buscando corregir alguna cosita más porque sabés que al final lo que importa es lo que pase ahora hora en más y no lo que ya pasó, ¿no? De Julio Lamas siempre tan herido siempre tan exacto en cada una de sus declaraciones a Javier Bianchi este boom de Quilmes y la Quilmes manía explicada por Javier. Sí, bueno, hace más o menos dos meses el equipo se puso en la cabeza por como venían las posiciones en la tabla que que teníamos grandes chances de jugar playoff el equipo ahí empezó a cambiar la mentalidad eh, fue a buscar eh, partidos afuera que antes a, nos costaba ganar muchísimo ¿no? Y, y sí, Robinson la verdad que nos vendría muy bien que aparezca un, un poco más no un poquito, un poco más porque hace dos meses que, que Flor y, y Bildosa vienen jugando más de 35 minutos sí. por medio y, y eso se siente de Javi Bianchelli a Gaby Picato recorriendo los equipos que están definiendo las finales de la conferencia norte y de la conferencia sur esto nos decía el técnico campeón de la liga nacional con Boca Juniors el secreto es poder reconocer las oportunidades y aprovecharlas y tratar en, en playoff de, de este juego que es muy simple pero difícil de, de llevar adelante de Eh, evidenciar los errores de, del adversario y tratar de potenciar tus tu virtudes. Es, es, parece muy simple pero enfrente vos tenés un oponente que está buscando exactamente lo mismo, ¿no? Y en esa en esa posición eh, generalmente eh, se imponen los equipos que mayor concentración y fortaleza mental tiene sabemos qué, qué, qué equipo es San Martín y, y, y todo lo que ha hecho, pero no, no, nuestra misión y nuestro deseo es entrar al campo y competir, dar lo mejor que tenemos. Y después hay 40 minutos para saber cuál de los equipos es mejor. Cruzamos el charco, mejor dicho la calle, ¿por qué el charco Pérez? Y nos vamos al estadio de San Martín, ahí en el Fortín Rojo y Negro. Seba González con uno a uno la serie nos cuenta esto. Y es un marco por ahí diferente, me parece que eh, mucha gente eh, se suma a la fiesta y tiene un condimento de un folclore especial, que son los clásicos, sobre todo con cómo se vive y cómo, cómo está... Eh, la gente en general en todos lados, no se está hablando mucho de esto y seguro que es buenísimo es el condimento, nosotros claro. que por ahí nos abstraemos un poco para estar claro. eh, metidos en el juego, seguro que el ambiente contagia y nos gusta, creo, por lo menos me siento privilegiado de, de vivirlo. Fue una temporada muy pareja, de inicio siempre hablamos lo mismo, no pero hay ocho equipos que querían estar donde estamos hoy con regate y regate y nosotros somos uno que, que apostamos para esa situación y, y en el año se merecieron, han jugado bien eh, ¿Ya estás hablando de la renovación de contrato para la temporada que viene? Sí, se está, se está hablando de eso, por ahí estoy un poco si bien me entero, trato de no meterme mucho y, y pensar pero sí, se está hablando con la, con la gente de San Martín Semana de Entrenadores, Martín Villagrán, asistente de Gonzalo García, es el nuevo entrenador de gimnasia de Comodoro, ya confirmó a Eduardo Opeso, quien fue el asistente de Fernando Duro hace mucho tiempo como asistente de Villagrán. Esto nos decía Martín. Sí, la verdad que es muy difícil que se dé esto, la verdad que la dirigencia del club ha apostado en estos dos casos a, a dos entrenadores jóvenes, y obviamente es un desafío muy importante para uno. Así que ya te digo, yo sumamente agradecido a la dirigencia del club, al presidente, y también tengo que hacer un párrafo aparte para los entrenadores, ¿no? Porque estos cuatro años vividos con Gonzalo García han sido increíbles, yo he aprendido muchísimo, eh, y la generosidad que tiene Gonzalo, bueno, los que lo conocemos saben cómo es él. Y él fue uno de los que cuando se fue y le dijo que no seguía en el club, Eh, les dijo que, que me den el equipo a mí. Trataremos de... A mí me gusta mucho... Bueno, estos cuatro años lo, lo vivencié con Gonzalo. Tratar de ser un equipo que se pase la pelota y aprovechar todas las, las opciones de contragolpe que, ten, que tengamos, ¿no? Por ahora, yo ayer hablé con, con Nico de Los Santos. Nico tiene una opción fuerte de Flamengo. También tiene una oferta de Quinza y dos años de gimnasia que le ofrecen. Él quedó en responderme el viernes, no descartó la chance. La idea del club, y mía, es que él siga en el club. Eh, con Pitu hablé ayer, tiene que arreglar las cuestiones económicas, ya nos pusimos de acuerdo en, en cuestiones de, de manejo de equipo, y con Diego Romero también me junté ayer, y también tiene que arreglar las cuestiones económicas. Pero la idea es que ellos dos sigan y vengan desde, desde, desde el banco. La palabra de Martín Villagrán, por último Paolo Quintero, que hoy por la mañana confirmaba que tiene una facitis plantar y con edema, así que seguramente el sábado eh, sería baja en el tercer punto de la serie entre Regatas y San Martín pero estaría dispuesto ya para jugar el día lunes en el cuarto partido recordando que esa serie está uno a uno y que robó la ventaja de localía el equipo de Gabriel Picato esto nos decía Paolo Quinteros. Las penetraciones que hago contra uno con, con Leo Mainoldi, afirmo mal el pie y sentí una molestia grande ahí en el talón. Continué jugando un par de jugadas más, pero ya después no, eh, ya después no pude seguir. Ya el dolor era inaguantable y bueno nada. Eh, obviamente eso eso no es, no es no es no es lindo para un jugador no hay más en más de estas instancias. Eh, por suerte se pudo ganar, se pude disfrutar de la victoria, pero bueno, en mi caso particular estoy a la espera de de ahora de los resultados, que que, que espero no sea nada grave eh, para poder, bueno, estar el, eh, el fin de semana en, en los partidos, ¿no?, de, de, de local. Sí, sí, sí, ojalá, yo estoy esperando que no sea nada grave y que no sea grave, porque bueno, de esa manera uno puede convivir con el dolor, ¿no?, estamos un poco acostumbrados y y seguramente le buscaremos la vuelta para poder estar, el tema es si ya hay una lesión grave o, o claro. se pueda agravar que bueno ahí sí hay que tomar todos los precauciones que uno de los dos va a llegar a la final no y, y la gente lo está disfrutando también y eso realmente hay que destacarlo ¿no? porque se están viviendo dos, verdaderamente dos clásicos eh, se están viviendo un clásico eh, tanto de adentro como de afuera y y todos los estamos disfrutando. Esa es la temporada que viene. Voy a seguir jugando. <risa> no, eso está claro. vas a seguir jugando. Estás entero. <risa> bueno, la verdad que no, no, no. Como estamos en competencia, no tengo la cabeza en otra cosa de que de, de tratar de llegar a la final y y o pasar este playoff, ¿no? Eh, después, no, no, no, no se me cruza nada por la cabeza. Eh, como todos los años, bueno, descansar. ...y a la espera de ver qué, qué, va, qué va a ser en mi futuro. Pero me imagino que no te ves lejos de corriente, ¿o sí? Bueno, si analizamos un poco fino... llevamos seis temporadas acá... Eh, ...por algo es, ¿no? Eh, no es casualidad de que de que yo esté mucho tiempo eh, en un lugar. La palabra de los protagonistas... ...una semana cargada de testimonios... ...una semana cargada de cosas en un día viernes donde no va a haber básquetbol de Liga Nacional, donde mañana sí eh, habrá segundo, tercer punto de la serie entre regatas locales, en este caso San Martín de Corrientes, sin televisación tanto mañana como el día lunes, después el martes y jueves en caso de ser necesario, el tercer y cuarto partido de la serie entre Quilmes en Mar del Plata, recibiendo a San Lorenzo, somos uno contra uno con Gastón, con Noé, con María, con Santiago y con Franco, Metemos la primera pausa a este programa y te pedimos que te quedes hasta la una, hacemos el aguante que ya venimos con más uno contra uno. Ritín, Pérez, Pérez, teléfono, dale, atende que hay mensaje.